...el río de Escarra... ...acertijos matemáticos... ...los acertijos de esta semana son... ...en total cuántos puntos hay en dos dados... ...no vale mirarlos... letra o ni la letra e cual es en un partido de fútbol Messi y Ronaldo anotaron en total 10 goles si Messi anotó 6 más que Ronaldo ¿cuántos goles anotó cada uno? Semana que viene soluciones y más acertijos. Hasta la, la semana que viene. viene.